nombre bombero en archivo hijo de hola nagua de marto 2000 de la estas es alzardo es, un... es azaroso, asaroso estas es hasardo Que jodío mi patrino padrino mi fratino Beatriz. mi hija vas do fratino y Beatriz estas fratino mía, caí la lia fratino mía estas Verónica vas du fratino, chuchío y cumpleaños. Que mentiras que vas du fratino y caí Beatriz eh, jodío estas Shia dat reveno en su cumpleaños estas Shia dat reveno. El, el, el, la fecha que se repite o que vuelve, ¿no? dat, reveno, cumpleaños dato, fecha re, que se repite veni, veno dat, reveno, cumpleaños día esta es la dat, reveno de mi fratino Beatriz eh, mi fratino Beatriz tenía du filoines estas romel Kai Emilio havas du filojn, do mi havas du neojn de mia fratino Beatriz. Mi havas du fratinojn: Beatriz kaj Veroika. kaj Beatrice havas du filojn: Rommel kaj Emilio. Kaj Verónica, mia alia fratino havas ankaŭ du ge Daniela. Marcial, estas du gefilo y do mi jabas quvar genevoin, mi jabas quvar genevoin, comprenas, sí. yes, chuchi comprenas, Liliana, chuchi sí. yes? y comprenas, chuchi fratino. fratinoin, yes, guionda, cuántos, da fratinoin, dijabas, uno, esta es la nomo de día fratino, perdono, Esteban. Ah, dos. Víjabas fratón. Frato. Víjabas du fratinoin, y víjabas un fratón. ¿Sí? Un fratón. Frato, hermano. Fratino, hermano. Dos. Víjabas du fratinoin, y víjabas un fratón. La nomo de vía frato, estas, Esteban. Esteban, estas, la nomo de vía frato. Bueno, Do Dos. Víjabas nur, solamente, nur, un fratón. Estas... Vi, cae, biafrato. Solamente tú y tu hermano sí. estás vi, jai, viafrato. Do, eh, <tose> y biafrato. Do, Kai kiwi, estas la nomo y de vi, cae, biafrato. Mi cae, estás Lorenzo, Kiwián es mortis, de la orinde, Lucila, kiwi, ancora vivas. Bon sorto. El kiwi, estas es mi cae, mi Patro, patrino, Lucila, Lorenzo, cae. Eh, Posteres tis Verónica Beatriz Caimí la que filo de mi y que ¿tú vi comprendes? Y esta estas la nomoy de día y que patroy. Esteban Esteban esto es la no de día ¿Patro? Uh -huh. patro patro Cayanco de día frato también yes. de tu hermano. Sí. De día patro eh, estas son nomuloy. son tocayos sí. vía patro caí frato la Nomo de Villa Patrino. Guillermina. Do Guillermina. calle Esteban, esta es la que patroi de Liliana. Rodolfo Kiwi, esta es la que patroi de Liliana. Guillermina, esta es Kiwi, ¿la patro o la patrino? La patrino, Kaila Patro. Villapatro. es te yes yes eh, eh, Rodolfo Chubí yes, eh, eh, habas que y es mi habas que frato frato que var que frato estas grandes familia o la vida me creas y estas lagvina chubi pues dirialmi la nomoy de vi fratoy ah nomoy nomoy ah smantos bueno eh iría eh iría el nomoy estas esas eh toño toño Ezequiel Jesús Jesús y yo Kai ah vi havas tri fratoy Kai vi la Ah, do. viejabas tri frato en Ekvar. Ah, viejabas tri frato en dos. Cay eh, kiwi, esta es la nomo de Via y Gepatroy. Ah, eh. eh mia patroy, no. Mia y Gepatroy, Mi patroi, estas. Uh, estas, eh. Nacho Kailly. Nacho Kailly. Cintia, kiwi, estas, la fratoy de Rodolfo. ¿Cuántas compren las? ¿Me mandan? ¿Cintia? Sí. Yes. ¿Yes? Kiwi compren ¿No ¿Puedes repetir la nomo de le di ahí frato. Uh -huh. Nacho Cayeli. Fratoi. Ah, Fratoi. Fratoi. Ajá. Antonio um, Ezequiel Jesús. Cintia Kiwi. Un momento. Tranquil. Tranquilillo. Tranquil. Cintia Kiwi, esta's la fratoi de Rodolfo. Frato y de Rodolfo y, Estas. Estas. Ezequiel. Ezequiel. Héctor. No, no, no. no. Rodolfo. Nene. No, no Rodolfo, Chubipopas, repetí la nomo y de a y. ¿Quién Toño. Toño. Ezequiel. Ezequiel. Jesús. Caí Jesús. Cintia, Kiwi esta es la Frato y de Rodolfo. La Frato y de Rodolfo, estas. Ezequiel. Jesús, Toño. Cay Toño, Trebone bones. Cay tre bone. kiwi, esta es la Gepatroy de Rodolfo. La Patroy de Rodolfo es. El... Gepatroy. Gepatroy. Ajá. Estas. Estas. ¿Tu bipo es? Do... Nacho. ¿Qué hay? Cay. Cay Eli, ¿no? Cay Eli, Trebone tres dónde dos paró esperanto esperantos mi creas. Bien paró las esperantos. Caí Cynthia Chubijavas Gefraton. Mmm. Yes. No, no cierto. Mi prator, ¿sí? Minencias. Minencias Chubi. Chubi comprenas mi demando demanda. ¿Quién me demandas? ¿Qué es lo que estoy preguntando? que si tengo hermano. Exacto. Fraton. jabas ge fratoin. Mi du fratino y jabas ge frato. Mi <coughs> jabas du y Mi jabas du fratinoin. fratino fratinoin. Un fratinoin. Un Un Un fratino. Un fratinoin. Un fratinoin. Do jabas, ge, Yes, jabas, ge, Cynthia, ¿te acuerdas qué significa ge? Brudar. Perdón. No. Ge. ¿Qué significa G amicoi? Ge patroi? Ge fratoi? Ge. Brudar, ¿no? No. No. ¿Alguien recuerda qué significa ge? Como ambos sexos. Ambos sexos. sexos. sexos. sexos. G significa ambos sexos. Entonces, si yo pregunto. Tienes gefratoy? Estoy preguntando si tienes hermanos y hermanas. Si pregunto, yo no tengo gefratoy, yo tengo dos hermanas. Dufratinoy. Do, chupipovas diri al mi la nomoy de vii gefratoy. Ili estas. Ili estas. La nomo de los nombres. Ili estas Verónica, Kai, Mercedes. Ili estas Selena, Kai, Alan. Selena, Kai, Alan. Me habas, me forgesis kiel oni diras primo. ¿Cómo se dice primo? Alguien puede buscar ahí primo. Cuzo, mi hija vas a cocinon kiunomillas mi hija vas a cocinon kiunomillas celene, chiloyas en Mazatlan Sinaloa, chiloyas en Mazatlan Sinaloa, estas mi a cocino. Tropone. Viridiana kiwi, estas la que frato y de Cynthia. Celene cae. Alan. Cae Alan. Cae kiwi, esta es la que patro de Cynthia. Mi nietzillas. Mi Char. Mi ancora... Cintia ne diristion Todavía no nos dijo eso. Cintia, ¿qué vi estas vi a Ikepatroi? ¿Tus papás? ¿Quiénes Ajá, son? Mi sí. estas... No, sí. Mia Ikepatroi. Mia Ikepatroi. Estas... Estas... Juan, Q... Kai, Selene. ¿Kai? ¿Kai? Selene Ancao. Entonces, Selene, estas vi a Patrino, Kai vi Fratino que no me Chu Selene, esta es la pli haya, es la, la de mayor edad. Sí. Y yes, Selene, esta es la pliaya de la gefratoi de, de Cintia. Do Via frato Alan, estas es Mal Pli haya, es menor. Mal pli aya o el Selene. Ah, bueno. Eh, Juan es más de mayor edad que Selene. Alan. Ah, sí, Alan, perdón. Alan es mayor que Selene y Selene es mayor que tú. No, Selene es menor que yo. ¿Es la menor? Ah, bueno. Do. La malpli haya de la gefrato y de Cintia, la menor de los hermanos de Cintia, la malpli haya de la gefrato y de Cintia, esta Selene, ¿Tú chido y comprendes? ¿Qué es allá? haya? Haya, ayo, edad. Haya está en adjetivo, en forma de adjetivo. Haya, edad. Haya ah, en forma adjetivo. Bueno, buenas noches. Malfrues el ne dormema. Chune. Malfrues el ne dormema. Eh, mm, eh, Viridiana kiwi. esta es la patrón. Caí de frato y de Cintia? Ajá. Kiwi estas. Se esta es la patrino. Chune. No la. Yes. Esta es la patrino. Chupipo es diri al ni de la la y de viay, Gepatroy, Cintia. Celene. Kai. Juan. Yes. Dos. diru al ni la familia de Cintia, Bambolu y Lidiana. Lidia Celene, Juan, Celene, Cayalan. Cayalan. Pero, sedmines si es kiwi, esta es la Gepatroy, Kai kiwi, esta es la Gepratoy. Kiwi, esta Eh, y qué aquí estas la Alía. Okay, Okay, ne. Trepone. Enordo, trepone y es Eh, ¿cómo se dice la suya? La familia de Cintia. La familia de Selene Aquí estás. Uh, no Sía, Su, puede ser Su de Su, sí. Cia, pero no me acuerdo cómo decir, madre. A ver, te voy a decir en español y tú me lo dices en Esperanto. Los papás de Cintia son Selene y Juan. Ah, bueno. Cia, eh, Gay Patrol. No, los papás de Cintia eh, La Gepatro y de Cintia. La Gepatro y de Gepatro Cintia. Cintia. Trebone. Estas. Selene Cai Los hermanos de Cintia son Selene y Alan. Eh, la Gepatro. No, la. De Prato. Trebone. De Cintia. Estas. Alan Cai. Trepone, aplaudo con <ríe> Ya, bien ya no dorme más. Ni dorme más, Kai, ni piensas que cheers feste la nocto hiera. Cheers feste nocto hiera, mi creeras, pro tio Shipli malcri dorme más. Yo ne Kai, ancora u devas pri pensi, ki responde. Todavía debe pensar, reflexionar que responder. Eh Mm, trebone, eh, Arturo, ¿quién ni no Parolis la pasintan sabatón? Mi repetas, ¿quién ni no Parolis, quién ni no Studis, ni no Legis la pasintan sabatón? Perdono. Sí, sí, sí. Vi palabras en las hispanas en mi mi esperas que vi poco diría mi tío en esperanto en esperanto. Kiu i leti ono mi studis la pasita en zapatos. La dos la dua kai la tria, ¿no? Mi studis la dua en leti onon. Cae la trian letzi onon. Ni en la duan letzi onon. Ni lernis mia. Ni creas que se ni lernas esperanto ni leernos lernos el cantichon, Si no aprendemos Esperanto, por lo menos vamos a aprender a cantar. <risa> eh, en la Dua Letzi Ono, ni paroles pri Alberto Chunec, yo estas fraulo. Ni paroles pri maljuna y una Ni lernis la borton Tiun. Tion Ancao. Eh, la adjetivo ni leernos la adjetivo, y ni leernos, eh, que vorton amigo, árbol, biblioteca, fruto, limbo, cuci, sibi, stari, leggi, lito, el caitiel, plu, etcétera. Eh, en la tria si o no ni paroles pri la chapelon de María chapelo ¿ne? chapelo mi ancaojabas chapelon por la suno charmi alvenachiti en en en la biciclo eh, por por ni um, diru porque la suno ne bundumín no me dañe ne, minecias que que Pone mi usas chapelon contra olas uno, ¿no? ¿sí? Me usas, mi me usas contra olas 1. la la color de mi chapelo estas es blua. Pone ¿sí? blua, forta blua. Estas es blua, ¿no? ¿sí? La la La coloro de mi chapelo, Tío, chapelo, tío, estas chapelo. Do en la du, en la tria letzi ono, perdón, en la tria letzi ono ni paroles pri la chapelon de María. Ni paroles pri la pantalono de Carlo. Chunet ni, ni paroles pri la pantalón de Carlo. cae ni paroles pri domo. Domo, chune, domo. Quio estas domo? Casa. Y parol el Pridomo. En la domo, este es Homo. Eh, en la domo, esta es Unular ya fenestro. Cae Unumalar ya pordo Aput la domo alta verde, arbostaras. automo pendas lampo. Sub la lampo virosidas. Cae y escribas. Cae y tiel plum. Las Uno brilas. Las y flugas. estas es el automóvil, otra la. vojo kaj ti plu ni parolos ankaŭ pri bildo la teksto de esperanto havas bildon ekzemplo maria kun chapelo estas bildo fine e fontoplumo en la focio de iu persono ankaŭ estas bildo bildo pri domo ni havas ankaŭ bildon pri domo kaj ti plu kaj ni Lernis vorton aprendimos algunas palabras. Ni lernis que el cae kiel vortoin. Ejemplo: perro en esperanto? Hundo. Hundo, yes, prepone. ¿Cómo se dice largo? Larga. Eh, perdón, longa. La aula, texto, curso. Cae ancho. Ancho, larga. Longa. Larga, yes. Kai volar, quién onitiras volar. flugas Flugi. Flugi volar. Caim y... antau, ¿qué significa antau? Sí. Delante. Delante de, post, detrás de o después de. Aput, kios significa aput. El lado. El lado. Al lado de do. es aquí estás aput Rodolfo. Rodolfo estas tío persono Ah. Yes, Qiu estas apu Rodolfo. Antonio? Esta. Angelo. Angelo. yes. Angelo, Kai estas apu Arturo. Eh, chubby puedes ir al ni de nove Vietnam. Armando. Armando estas apu. Trebone. Apu Arturo. Ni crees que vi jabas malmon, malbonan? Me moron. Vi me malbonan. Me moron. Vi, vi forgesas, la nomo y debía y samblecionano. ¿Chune? Do. Ni ripetu ni hay nomo. Y mi estas Luis. Rodolfo. Acá, perdón. Lidiana. Acá. Lidiana. Perdón. ¿Y tu nombre? Eden. Eder. Orlando. Orlando. Yes. ¿Digo a mí la nombre de Chibi? No. Estis Sherzo. Es una broma. Estis Sherzo. Mal plimiestas, cerzema persona. La gvara leti ono. La gvara leti ono. Norberto Bombolo. Norberto, chubi. mi creas que mi jam conis vincho, ¿eh? Ya nos conocíamos a un ¿Chubi Berkis que el caen ¿Tú eres escritor? Sí. diro y nomón de de libro y Dime algunos nombres de tus libros. Uh, 15. nombres, títulos. Título y diro y títulos de Via y Libro. Uno se llama Bueno, Puente Grande, otro el enemigo. Más fuerte. Los prisioneros de guerra en Guantánamo, los niños soldados. Este Para eso, fiscales, demonios. Ahora en Esperanto Estás estudiando Esperanto Porque piensas traducir al Esperanto tus libros Los Juárez Los sin Rostro 68 los políticos en México Sí, creo que estuviste incluso en una conferencia Que yo, nosotros organizamos Aquí hace ya algunos años Con Rubén Felma González Sobre el pensamiento asesino Y te invitó a subir al. Al estrado, si no mal, no recuerdo. Sí, los asesinos seriales. Ah, los asesinos, asesinos seriales. Sí, mm, Bueno, Bombenon ¿sí? y ya te reconocí. ¿no? Ah, ¿Sí? ¿Sí? Norberto, <risa> do, <Dogo>, bombolu, <risa> legu, varan, leti, onon. comento legi, lac, varan, leti, onon. Ah, perdón, ¿estás estudiando Esperanto para traducir tus libros o por otra razón? Sería buena una idea, ¿no? Que traduzcas al Esperanto. Sí. Y escribir en Esperanto y ahí... La verdad que podrías llegar a todos los continentes eh, con el Esperanto. Y temas como Ciudad Juárez y todos esos temas tan eh, mencionados en el mundo, podría ser una buena idea que lo... lo tengas en Esperanto, o por lo menos algún artículo, algún comentario. Ah, muchas gracias, por venir, sí, sería, sería bueno. Y bueno, podrías interactuar con esperantistas de todo el mundo, en todos los continentes, ¿no? Bueno, era una idea solamente. <risa> Comen su y por favor comienza la lectura. Fraulino, <risa> La en la Yardeno la Fraulino, sí. chupí dormas en la Yardeno Ahora Viridiana, eres, eres tú la, el otro personaje okay. Ne, señora Mine dormas en la Yardeno Estás en, en chambro En sí. dormo chambro Chambro por dormir estas dormo chambro Ahora Norberto, en español, lo que leíste? Eh, Fraulino ¿Duermes tú en el jardín? Eh, Fraulino, pues, muchacha, ¿no? <risa> Chica. Uh -huh. ¿Duermes tú en el jardín? Ahora, Viridianas... Eh, no, señor. Yo no duermo en el jardín. Eh, ¿Sí? Duermo en la recámara. Yo traduciría sed, que significa pero, de una traducción libre. Eh, si, eh, si no. no, señor, yo no duermo en el jardín, sino en la habitación. perdón, en una habitación Ajá. y luego dormochambro en un eh, en, en una recámara en una habitación para dormir, dormir dormir, dormo chambro, habitación para dormir en, en la habitación para dormir, habitación para dormir es dormochambro, dormo chambro, muy bien eh, Norberto To be manjas en dormo chambro To be manjas manjas to be manjas en dormo chambro No, señora. Se en la mango manjo Manjo chambro Yes, manjo chambro. Manjo chambro. En español, Roberto. Manji comer. A ver, vamos a leer primero el vocabulario. Vamos a A brincarnos un poco, vamos a leer primero el vocabulario. Armando, eh, ¿nos ayudas a leer vocabulario si eres tan amable? ¿Eh? Uh -huh. Esperanza, ¿español? Agua, agua. chocolate. Perdón, chocolate. Chocolado. Dicho, uh -huh. des. Heimo, hogar. Heimo, heimo. Uh -huh. heimo hogar. Gajo, café. Coro, corazón. Crayo. Crayono. Crayono, lápiz. Maro, ma. Machino, máquina. Milito, guerra. Bruna, moreno. Torcha, dulce. Electra, eléctrica. multiay, multi, multi, perdón. Muchos. Simpla, simple. Parma, caliente. Lago, Eh, la Bori, perdón, la Bori. La la Trabajar. Motoro, motor. motor. Oficello, oficina. Oficello. Oficello, oficina. Zuno, sol. Zúquer, zuquero. Zúquero, ¿eh? azúcar. Chipo, barco. Tazo, taza. Teo, te, Vaporo, vapor. Velo, vela. Blonda, rubio. Lave, lavar. Lerni, aprender. Mangi, comer. Nagi, nadar. Polvi, poder. Povi. Poder, vivir. Vivir. Quíe, donde, tie, ahí o allá. Trebone, Corán Danco, entonces volvemos. Eh, eh, <coughs> Norberto. Chubi, mangas en Dormochambro. No. ¿Tú comes en la recámara? No, señor. Sí. <coughs> Sino en el comedor. Trebone. ¿Comedor cómo se dice en Esperanto? Manjo. Manjo Chambro. Eh, Norberto. ¿Qué? ¿Quién? ¿Quién uh, ¿Quién estás ¿Sí? aquí estoy. ¿Qué estás Lalitoy. ¿Qué ¿Quién la litoy dormas ¿Quién y estas? ¿En español? ¿Dónde duermes? ¿Dónde? Camas. ¿Dónde están las camas? ¿Dónde duermen los, los pájaros? ¿Dónde duermen los pájaros? ¿Dónde estamos? Eh, Continúa, Norberto. Tablo, por escribir, estas escribo tablo, y mangas, sur, manyo tablo, laboras, sur, labor, tablo. ¿Viridiana en español? Ajá, la mesa para escribir es... escribir Escri escrito Exacto, una mesa para escribir es un escritorio. Si ¿sí recuerdan lo del lo del artículo determinado e mm -hmm. indeterminado, ¿verdad? Ah, sí, claro. Dimanjas, etcétera. Eh, tú comes en una en un comedor, claro. En un comedor y trabajas en un en una, una mesa de trabajo sobre sur. Sobre una mesa de trabajo. Eh, Griselda, ¿podrías continuar, por favor? Multai. Multai. En español Sobre, la... Sobre el mar Van muchos Muchas naves, ¿no? Muchas naves. naves de qué, naves de qué Naves. de Barcos de vela, Barcos de vela. Y de guerra, ¿no? lamentablemente. Allí. Trabajan muchos... No. Fortay. Fort. Ajá. Marinos. Ahora pausa. La partícula ist, ist significa profesional. Aquel que se dedica profesionalmente a hacer algo. Por ejemplo. Mm, ingeniero se puede decir también ingeniaristo eh, psicologuisto psicólogo psicólogo también se puede decir psicólogo psicologuisto y bueno lo que lo que lleve la partícula ist es el profesional de por eso algunos dicen que esperantista en lugar Eh, los que hablan Esperanto es mejor decirles Esperanto hablantes ¿no? porque no necesariamente son profesionales del Esperanto pero como ya es mundialmente conocido Esperanto como Esperanto y al Esperantista, aquel que habla y usa el Esperanto como Esperantista pues se les llama Esperantistas ¿no? Eh, Leticia, continuamos Shipo La brúa Belán Baro. ¿En español? ¿Tú trabajas sobre...? ¿Un barco? ¿O un ¿Sobre el barco, sobre...? ¿El azul? ¿Sobre el azul y medio mar? Muy bien. Ajá. ¿Rebeca? Ah, mi señor, mi laboras en chambro, el con multa y papé, ¿dó? Mi estrés es o ticisto, cae la en la Oficello. ¿En español? No, señor. No trabajo en. No, señor, no. ¿qué? No, no. ¿Qué? no. No, señor, mi. Ah. Mi laboras. Ah, sí. No, señor, yo trabajo en mi cuarto con mucho papel. muchos papeles. Muchos papeles. Eh, Rebeca, perdón que te interrumpa. ¿Cómo sabemos cuando estamos ante el plural o el singular? Por la IO. Ajá. En Esperanto no hay J, hay IO. Yo Muy bien, oficinista. Y trabajo en Muy bien. Per significa por medio de. Perdón. Si es una máquina de... Exactamente, yo trabajo mediante una máquina de escribir Bueno, este texto ya es un poco viejo, ¿no? Quizás debería decir computilo Mi escribas per computilo Computilo, chunet tío computilo. computilo María del Carmen escribas Chubi escribas per más. en español Tú escribes por medio de una máquina eléctrica Correcto Orlando Ne, mi simple gallona Se mira en mía en mía eh heimo Heimo La, la máquina, per Parma, Alpo. ¿En español? No, yo escribo uh, por medio de unas, por medio un simple. Crayón, ¿no? Lápiz. Uh, sino en mi, ay, no sé. En mi casa. Sí, en mi casa yo lavo por una máquina eléctrica, poner bueno, una máquina eléctrica. Ajá. Uh -huh. Lavadora, ¿no? Correcto. Yo lavo uh, por medio de agua caliente, barma ah. Bar caliente. Ahora yo lo tradujiste bien? bien, ¿no? Podría ser también, yo lavo con agua caliente. Sin embargo, per significa por medio de, ¿no? Armando, continuamos. ¿En la mano? Hay un error ahí Dice esas, sin embargo debe decir estas Lo detector mandó muy bien En español Muy bien, Arturo En español Allí están los peces, ¿no? Eh, Alexis. La soy. Fishoy. Fishoy. Bestoy. Bestoy. Bestoy Kiwi vivas mar. Nadjas. De nuevo. La isoy. Fish oil. Fish oil. Esta estoy. Best oil. Kiwi. Kiwi. Kiwi. en la mano. Marine slugs. Se nadjas. Nadjas. De nuevo. <coughs> la fish fish ficioi bestoy kiwi, kiwi. Ili, Ili ne flugas <coughs> Alexis, si me permites lo, lo leo y después te te cedo la palabra La fichoi estas bestoi, kiwi vivas en la maro, ili ne flugas, set najas. Alexis. La fisho, es fichoi, fichoi, uh -huh. es estas bestoi, kiwi, y kiwi vivas en la maro, ili ne flugas, set Tres aplaudo bombolo. Yes. en español Los peces están... son, son... Eh, animales animales, animales. Ajá. ellos viven eh, en el mar me parece correcto no también se podría decir ¿quiénes viven en el mar kiwi ¿Quiénes viven en el mar Ellos no vuelan, no, nada, sí. pero nada, ¿no? Sí. Sino que nada, no, pero nada. Armando, ¿querías preguntar algo? Kiwi vivas pues, en eh, África, ¿ya? Kiwi, ¿quiénes viven, no? Kiwi, Ángelo. Eh, Kiwi, ¿estás en la tazo? En la tazo estás barma capo. en la negra capo estás blanca. Tres bones en la hispana. Ah, ¿Qué está en la taza? O qué hay también podría decirse. ¿Qué hay en la taza? En la taza hay café caliente. Tres bones. Eh, nigra. nigra negro. En el café negro está la dulce azúcar blanca. Correcto, muy bien. Eh, blanca. Eder, blanca. Blanca, dolcha, ¿no? En la hispana También en el corazón de la muchacha? De las muchachas. Ah, de las muchachas. ¿Son es, dulce? es dulce, Ajá. Bueno, vamos a llamarle cálido, ¿no? <risa> es dulce y cálido, ¿no? Eh, mmm, Liliana. La estás en, chapelo, y estás la en la hispana. Uh -huh. Chu es no tiene traducción al español, pero es equivalente al dú del inglés. Y sirve para saber que estamos ante una interrogación. ¿Qué es cafo? ¿No? ¿Cafo café. El café está en el sombrero. Ah, trebone. Quizás les pueda ayudar, puede, quizás puedan traducir CHU como acaso. ¿Acaso el café está en el sombrero? ¿Dónde está el café? Muy bien, trebone. Eh, Leticia. No, es la siguiente. Chubí, nati. Chula, fichoy. Fichoy. Fichoy. Chula, fichoy. Pobas paroli. Chubí, Pobas paroli, en esperanto. Q. ¿Qué cobas para hoy? ¿Qué vivas? ¿La fichoy? ¿Qué vinagas? ¿Qué vinagas? ¿Qué ¿Chula malvarma? ¿Capo estas malvona? ¿En la hispana? Um, ¿Tú puedes nadar? Correcto. Eh, Los peces pueden. Hablar. Correcto. ¿Pueden hablar? Correcto hablar? ¿Puedes hablar en Esperanto? ¿Puedes hablar? No, ¿quién? Ah, sí, ¿quién puede hablar? ¿Dónde viven los peces? Correcto ¿Tú nada Correcto La... No, perdón ¿Dónde tú nadas? ¿dónde tú nadas? El café... Café. Eh, café está frío. frío y... y ah, es correcto. Armando, ¿por qué es frío y no caliente? Porque es malo. O sea, ¿cómo sabemos que estamos...? contrario por el Leticia, Si ¿sí sabes por qué es frío? ¿Por qué? Porque es lo contrario. ¿Qué cosa es lo contrario de...? Ah, muy bien. Uh -huh. Correcto. Entonces, en español sería eh, el frío café, café frío. ¿y está, no está bueno? Correcto. Ahora, <coughs> Malbona. Yo en lugar de decir Malbona, en mi opinión, diría malbongusta. gusta. bon gusta. Mal -bon -gusta. No, gusti gustar, ¿no? lo que ocurre en el paladar, ¿no? Cuando uno gusti es gust gustar, ¿no? Tú estas bon gusta o mal bon gusta. Si dices es estas bon gusta, sabe bien, tiene buen sabor. Si no te gusta, estás mal bon gusta. Um, Cynthia. Demanda y vortoy. Vortoy. ¿Quiu, quio, quie, quia estas demanda y vortoy en español? ¿Quién? ¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cómo correcto quia cómo? Cómo, pero no de qué manera, sino de pregunta, de pregunta que exige adjetivo, ¿no? Ajá. Ajá. Son, ¿Son? Ah. palabras interrogatorias, ¿no? Ajá. Palabras interrogatorias, demanda y vortoy. Eh, Ana Karen. ¿Qué es Kyo, pero... Perdón. Kyo. ¿Alguien sabe qué es Kyo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde encontramos Kio? Creo que hay una tabla, ¿no? Muy. Una tabla excelente, ¿no? Fabulosa, muy buena. ¿Cuál? La orgasma tabelo. Se encuentra en el diccionario, en la página 30, en el cuadro de voces simples. Armando, ¿en qué columna se encuentra Kio? Okay, en la segunda, ¿no? Si omitimos la traducción, claro. En la segunda columna tenemos Kyo Podrías viendo nomás la tabla hacernos una pequeña explicación de Kio, Sí. Significa que Significa que, ¿no? Eh, pregunta por cosas, ¿no? abstractas. Ahora, si quieres saber algo específico, en lugar de KIO, ¿qué utilizarías? ¿Kia? Bueno, Kia, pero podría ser Kia solamente si estás pidiendo, eh, quieres saber los adjetivos, ¿no? De algo. Kia, esta es la arbo, la arbo estas es, eh, seca. chune, Tiu arbo, kiu mi vida es chitie, esta seca. No, pero si quieres saber algo específico, pero no de adjetivo, ¿cuál utilizarías? Quién. ¿Quién? A lo mejor mi pregunta es compleja. Mm, Quizás. O sea, lo que yo la que yo utilizaría es que ¿No? ¿Cuál? ¿Quién? ¿Cuál puede ser quién? O puede ser cuál, ¿no? Quiu libro o quiu persona, ¿qué persona? ¿Quién? O cuál libro, ¿no? ¿Quién o cuál quiu? Eh, no sé, podrías abundar un poco más sobre el cuadro. Sí, explicarnos el cuadro un poco. Quiu, ¿por qué quiu está ahí y no está en otro lugar? Ah, porque está en la. En la columna. También está en una fila, ¿no? La fila es lo que significa cada, cada fila tiene un significado, ¿no? Cada columna tiene también un significado. O una función, si quieres llamarle así. ¿Perdón? Pues dependiendo de la fila y de la columna en la que está. Corre, exacto. La palabra, se cruza, tiene un significado. Por ejemplo, ¿cuál sería la diferencia entre kio y tío? Respuesta. Exacto. Ahora, pero la respuesta puede ser tío, chío y nenío. Y también io. ¿Cuál sería la diferencia entre io, tío, chío y nenío? El tío es algo específico. Por ejemplo, tío, eso. ¿No? Y luego. algo yo, algo tío, eso y por supuesto, eso es distinto a algo, ¿no es cierto? ahora, si quieres responder todo, ¿qué o cuál utilizarías? y si quieres responder nada bueno, ese es el cuadro un pequeño repaso del cuadro de voces simples eh, ¿dónde estábamos? Con Karen, ¿verdad? Eh, Karen, ¿quién es Apudvi? Apud. Anaí, Anaí, por favor, Pombolo. ¿Quién es el señor Pérez? En la hispana. ¿Quién es él? Trebone. Trebone, tú misma, continúa. ¿Quién es el señor Pérez? En la hispana. Muy bien. Correcto. Tú misma. ¿Quién está? Lí estás en el jardín? Correcto. ¿Dónde está él? Él está en el jardín. Correcto. Tú misma. ¿Quién es está, señora Pérez? Lí estás alta, blonda, luna, bonfora. Trebone, en la Hispana. Sí, también podría ser como es, es, ¿no? Ajá. ¿Cómo es esto, señor Pérez? Él, él es alto. rubio. No, rubia. Joven. Y, okay. y de buen corazón. Boncora. no significa que esté sano el corazón, sino porque si quieran, si quieren decir sano el corazón, sería san cora. pero dice Bon Coro. Eh, tú misma Anaí. Viestas? ¿Quién eres estás? ¿Quién eres? la hispana? ¿Quién eres estás? en la hispana? ¿Qué significa? ¿Quién eres? Ajá. ¿Quién eres? No. ¿Dónde? ¿Dónde tú estás? ¿Quién vi estas? ¿Quién vi estas? ¿Dónde tú estás? Luego, ¿Quién vi estas? ¿Qué? ¿Qué eres? Por el, aquí la sugerencia es: el señor Pérez es dentista, ¿no? ¿Y cómo eres? Y el señor Pérez es alto, rubio, joven y de buen corazón. ¿No? Eh, Anaí, ¿me podrías decir los pronombres? Personales. Te puedes auxiliar tu diccionario, por supuesto. Hay. ¿Cuántas reglas gramaticales hay en Esperanto, Anaí? Ajá, y una de ellas en una de ellas están los pronombres. Te puedes auxiliar de las reglas gramaticales. Si no, si no me equivoco, es la regla número 5, perdón. Sí, por favor los pronombres Mi, yo, mi, tu, ustedes, bueno ustedes, vosotros, vosotras, li, él, si, ella, li, ella ¿Qué página? El, eh, ella, ella Página 7 ¿Ello? Para siete. animales o cosas Perdón Anaí que te interrumpa eh, Estamos en la página 7 del diccionario De nuevo Anaí, perdón ¿Y cómo serían los posesivos? La terminación. Ah. Correcto. Por ejemplo, ¿cómo dirías mío? Más bien dime los posesivos ahora, ya me dijiste los pronombres personales, ahora dime los posesivos. Sería mía, lía, día, chía, Gía. ah sí, perdón, perdón, chía, correcto. Correcto. Eh, un aplauso, por favor. Ahora eh, los números del uno al diez. Uno, uno, dos, tres, cuatro. Kvar. Kvar. no es vin eh Kvin Kvin Kvin Me quitaron la muelle no puedo por favor Oh perdón Entonces Ana Karen Los números por favor Gracias Ana con Vin, cien, mil, mil Ahora dime las decenas Deca Veintena, treintena ¿Alguien sabe? Rebeca. ¿Qué exacto. Tridec. Vardec. Vardec. Vindec. Sesdec. Sepdec. Okdec. Naudec. Tent, tent. Eh, eh, Ana Karen, ¿cómo se diría 1999? No. 1900. No. 1999. mil novecientos noventa y nueve? No, mil novecientos. No, mil novecientos noventa y nueve. Mil nau tent, nau deck nau. Tres bonos. Mil nau tent, nau deck nau. Eh, mm, Orlando, ¿cómo, ¿cómo son las conjugaciones del verbo? Has uh, para el presente, Ajá. pasado, vos, no, is, has pasado, is, futuro, os, posicional, us, imperativo, u, el infinitivo, correcto ahora el, el participio activo vamos a llamarle gerundio correcto eso es que hay alguna relación ves alguna relación entre ant y los los tiempos simples vamos a llamarles simples O sea, tiene una lógica, pues ANT es el gerundio presente, INT, gerundio pasado, ONT, gerundio futuro. ¿Va por raíces y se a unirse una palabra? ¿Cuál es la letra? O sea, ¿No te escuché? Va por como tipo de una raíz y cerdos se cambia la letra. Se, se une a raíces y le da su propio significado. Pero yo veo una lógica, ¿no? Entre as, is, os y and. int, on y además en el participio pasivo at, it, ot yo veo una lógica no sé si alguien detecta la lógica eh, Armando la letra a as, and at la letra i is, int, it la letra o os, ont, Ot. ¿Se entiende? Sí. ¿Orlando? Sí. ¿Sí? Eh, bueno, mm, Orlando, ¿cuál sería la diferencia entre Kiu, Kio, Kie y Kia? En el texto curso son las últimas preguntas que se hacen. Kio, kioli, estas, kioli, estas, kieli, estas, kia, estas, señoro Pérez. Io es para quien. ¿Quién o cuál, no? ¿Cuál? ¿Quién es dónde? Correcto. Io es qué? ¿Qué? ¿Y kia es cómo? ¿Cómo dirías en esperanto qué cosa? Kia, kia. Kio. Kio. ¿Qué cosa? kio kio, en esperanto es qué cosa kio ahora si ¿sí quiere decir qué cosa es eso kio estas tío, ¿Qué cosa es eso kio estas tío mm. luego vamos a las palabras compuestas al formar palabras compuestas la raíz principal va detrás Y la raíz que hace el calificativo se coloca adelante. lav machino. Lavadora. Vapor shippo. Barco a vapor, ¿no? Eh, dormo, chambro. Dice que es difícil de pronunciar, pero no estoy de acuerdo. Ah, perdón. Dorm, chambro. Dorm, chambro. ¿A poco el texto dice dorm, chambro? No, dice dormo, chambro. Dorm, chambro. Esa sí es difícil de pronunciar. En casos como este, agregamos una vocal. En este caso, O a la primera raíz. Dormo, chambro. Scriptablo, escribo, tablo. Eh. Boncora, bondadoso, marblúa, azul marino, ah, mi achapelo estas, marblúa, mi queridas, chuné, Primal mal, Chielblúa, azul celeste, azul cielo, machine, lavi, lavar a máquina, marblúo, el nombre de ese color, azul marino, East Ya les comenté, prefijo que indica oficio, profesión. Dentisto, eh, maristo, laboristo, instruisto. Instruisto es instructor, como dirían maestra? Instruistino, correcto. Luego tenemos set. No es que tengamos set, sino que la palabra en esperanto es set. Significa pero... O sino, conjunción adversativa. La domo estas nova, sed y ne estas moderna. La casa es nueva, nueva, sin embargo, o pero, no es moderna. La casa es nueva, pero no es moderna. Mine dormas en la yartenos, sed en dormochambro. Yo no duermo en el jardín, sino en un dormitorio. Per, por medio de... Mi escribas per crayono, yo escribo por medio de un lápiz. Mi parolas con Pedro, yo hablo con Pedro. Si ustedes dicen mi parolas per Pedro, o sea que están hablando tra a través de Pedro, ¿no? Como un fantasma que se mete en otra persona y Pedro habla, ¿no? Carlos irás con María. Carlos va en compañía de María. Por, para. Tablo, por escribir, Mesa para escribir. Tío, estas, por li. Eso es para él. Eso es para él. Y volvemos al diccionario. Eh, en el diccionario tenemos. En la página. En el diccionario sopena, Lexicon sopena, en la página que estoy buscando. En la página 23 y siguientes y subsecuentes tenemos las preposiciones. Las preposiciones al significa A, ¿no? Anstatau en lugar de antau delante de Aput al lado de Che en casa de en Argentina se utiliza, como ustedes seguramente sabrían, chircau alrededor de chircau, eh. circa Unam, esta es la strato, chune Chircao Unam, esta es la strato, ejemplo la strato eje 10, esta es Unam da, significa de, pero tiene un, un, un significado específico, cantidad da, kion da, ¿cuánto? ¿Cuánto? De significa lo mismo que en español. Exter, fuera de. Exterladomo, ¿no? Afuera de la casa. Él también significa de, pero tiene, tiene, se distingue de la preposición de. Él, por ejemplo. éxter eh, no, perdón el bueno, significa de ¿no? ahí están los, los ejemplos se parece a la preposición de pero no son lo mismo de y el ¿no? luego tenemos en que significa dentro de gis, hasta Gis, por ejemplo, gis revido hasta la vista. Gis revido. Inter, entre contra, contra, crom, aparte. Kun, con lau, según lao mi, según yo. Per, esa ya la dijimos, ¿no? Por medio de po, luego la explicamos. Por, para, Post, después de, detrás de, preter, más allá. Por ejemplo, un distraído se le podría decir preter atentulo. Atenti es atender, prestar atención. Preter, más allá de atender. Y ul, que significa individuo, entonces distraído, preter atentulo. Pri, que no es un partido político, sino sobre, acerca de... Pro a causa de. Sen significa sin. Sub debajo. Super sobre por encima de. Sur sobre. Ejemplo, la chapelo está es sur la tablo. Pero si yo levanto la chapelo, la chapelo está super la tablo. Eh, tra. a través de tras la rivero a través del río, ¿no? Tras la rivero trans al lado de trans la rivero, nadamos al otro lado del río. Eh, hay una diferencia entre tra y trans, ¿no? Luego tenemos conjunciones. anstatau chu kai vancam vazau malgrau nu set tamen kaitiel el plu quieren hacer una pausa una pausa de cinco minutos pauson ni vos pauson ni comenzas de nueve eh, Dum la pausa, i parolis que eh, estos al curso cursos de esperanto en Instituto Politécnico Nacional. La curso de esperanto la nova comenzos dum la dudectria de marzo. dumil il dectri kai dauros kvardek horoi. Habrá un nuevo curso de esperanto en el IPN a partir del 23 de marzo y tendrá una duración de 40 horas, ¿no? eh, interalía interalía y afiero heble eh, chio iconos que mine habas libro visaggio, mine conton en la libro visaggio set Mexica Esperanto Federación havas conton de libro visaggio de Facebook, ¿no? Libro visaggio, ¿no? libro visaggio. ¿no? Libro visaggio. Cabe pipa vas usi Jim tío y que y habas conton en tío social reto, En esa red social, en tío reto. Mi espera es que viene lleno, mi bolas preni que él cae en Espero que no se molesten. Eh, quisiera tomar algunas fotos. Tienen algún inconveniente, ¿no? Mm. <coughs> Eh, la pacienta en sabato ni forgesis la eh, preni fotoin Y mine havas mm, eh, fotoin de la pacienta letzi onon de Esperanto Do, En un momento ni comenzos legi la gvinan letzi onon Ni comenzos legi la gvinan letzi onon ni legisla legis la gvaran leti onon kion ni lernis en la gvaran leti ono. ni lernis kelkain in en la gvaran leti ono. ni lernis la la mal y vortoi las palabras compuestas la mal simpla y vortoi ejemplo dormo chambro estas mal simpla vorto Simple, aborto, estas... Dormo, ejemplo, Dormo es una palabra simple. Dormo, chambro, estas mal simple aborto, es una palabra comple, eh, compuesta, compleja, si quieren decirlo así. En la gvara letzi, ono, ni, lernis, la aborton, kie, donde. En la gvara letzi, ono, ni ancaus, ni ancaus, lernis, la... Eh, Prefixon ist, ni lernis la prefixion ist, ni ancao lernis la preposición au conyuccio set, pero, set, ni ancao lernis la preposición per, y la preposición por. Eh, ¿Alguien sabe la diferencia entre per y por en Esperanto? Pamela? Per, es por medio de... per, por medio de un ejemplo. Um, mi escribas per, computilo. per Excelente, ¿no? Excelente. Perfecto. Eh, Perfecto. Eh, Pamela, estás la. Ejemplo, mi escribas per computilo. Chune, mi escribas per computilo. Trebone. Y por, un ejemplo de por. Tablo por. Scribi. Tablo por. Scribi. Trebone. Tablo por. Scribi. Esta salida ejemplo. Eh, eh, Eden. Eden, ¿chuene? Eden. Chubi pobus la Perdón, podrías cerrar. ¡Ah! ¡Li comprens! ¡Esta unua es la, la ono de Esperanto! ¡Li comprenis que mi petis ali se vi pou fermu la pórdon! ¡Li fermis la pordon ¡Eden fermis la pórdon! ¡Eden cerró la puerta! ¡Charla advocato y multe parolas, multe bruas, eh? ¡Hacen ruido! ¡Multe brúas! ¡Cay multe parolas! advocatio! ¡El venas! el venas de du vorto y ad cae vocatio ¿Sí, ¿eh? advocato el venas de du y ad cae vocatio eh, mmm. bueno ni comenzó legi la gvinan leti on la gvinan leti on ¿Quién quiere comenzar a leer la eh, Eden por favor su Steloi. Steloi. En español. Eh, en el cielo brilla la estrella y la luna. Las. Las estrellas, las estrellas y la luna. Eh, correcto. Ahora eh, sur, ¿qué significa? Sobre, ¿no? Sobre el cielo, ¿no? Sur la cielo. También podría decirse en la cielo, en, en el cielo. Sur la cielo brillas la steloi cae la luno. Uh. Eh, Eden, continúa por favor En la Vela Jardeno Entre la malnovay, arboy, Arvoi, Crai Cai Lago Comenas, Petro, Cai, María En la Hispana En el bello jardín eh, ¿Qué dentro de okay? Entre, entre la, pues, Las grandes Las grandes Bueno, aquí para traducir tendrías que saber primero cuál es el el el sustantivo y el sustantivo es los árboles. Entonces los adjetivos son los que terminan en a, pero están en plural. Entonces creo que con eso es ya te lo dije, ¿no? En el bello jardín entre los grandes y viejos árboles. y un, un lago promeni caminar pasean más bien muy bien, a ver, antes de continuar vamos a ver el vocabulario Eden, ¿podrías ayudarnos con el vocabulario? venco banco fraso frase. Fraso. Fraso. Uh -huh. Fraso. Fraso. lago, lago. Lecciono. Lecciono. Uh -huh. Es leggi. Legi. De lo estrella. Ordoni. ordenar. Por ejemplo, los extranjeros se maravillan que los mexicanos cuando les preguntan algo respondemos. Mande. ¿No? Mande. Eh. A mi esposa que viene de Cuba no, me enseñó a no decir mande, entonces yo ya no digo mande, ¿no? Y en Esperanto sería ordono. Mande, ordono. Sí, por favor. ¿Supo, sopa, promeni, pasear, vino, vino? ¿Vino? Sí, vino es el vino de, de, de bebida. Respondi, responde. Trinqui mirar, shati, de ¿qué beber? está junto, eh, Trinky es beber. Trinky beber. Nun ahora. Ahora shati, por ejemplo, me gustó el libro Mi shatis la libron. Pero no me gustó de de comer, ¿no? Bongusta es otra cosa, no sabe bien, tiene buen sabor. Ahora shati es valorar, taxar, eh, tener en buen, en buena opinión. Shati. Ahora volvemos otra vez Eden a donde nos quedamos. Petro estas Yuna Caiforta, María estas Yuna Caibela. Muy bien. Muy Ajá. María es joven y bella. Tú mismo continúa. María Sidas Surbenco. En la Hispana. María está sobre el banco. Está sentada, ¿no? No, María está sentada sobre el banco. Correcto. Petrones Sidas, instas, cae, regardas. Y a coro estás barro. En la Hispana. Pedro no está sentado, él está de pie y mira. Ajá, y mira, ¿no? Ahora, eh, perdón que interrumpa, vidi es ver y rigardi es observar. O sea, rigardi es ya, porque la idea del texto, porque si ven el, el, las imágenes pareciera que están enamorados, ¿no? Entonces, por eso utiliza la palabra rigardi porque la está observando, no, no solamente la ve, sino que la está observando, ¿no? Lia Coro, estas varma, es correcto, ajá, tú mismo. Voy a hacer una pausa aquí porque hemos llegado a la parte más compleja del esperanto. Bueno, una de las más complejas. y una de las reglas que más se olvidan en el esperanto que es el acusativo ¿no? en español Pedro observa a María en español el complemento directo se, se manifiesta en la palabra a Pedro observa a María sin embargo en esperanto no decimos a ponemos una n al final de María no decimos a decimos Marían a María significa Marían no ahora cómo dirían Pedro ama a María sí. Pedro, Armando Pedro, vamos a escuchar a Armando por favor otra vez Armando Pedro, este Pedro ama a María cómo es Petro Amas Marían. Perdón, que insiste, armando? ¿Y por qué tiene N María al final? Si solamente es, si el, el nombre es María. ¿Por qué tiene una N al final? ¿Perdón? Acusativo. Así se llama, acusativo. Eh, la regla gramatical, pues es el complemento directo. ¿no? ¿Cómo se llama el acusativo en, gramaticalmente? Complemento directo. El complemento indirecto. es al... al... ¿no? Un esperanto menos fino podría, también puede decirse Petro amas al María pero eso significa mostrar nuestra la, ignora, la propia ignorancia del acusativo de la existencia del acusativo entonces Petro amas María ahora el complemento indirecto es al... y ese funciona por ejemplo... ¿Cómo dirían? Pedro le envía una carta a María. Letero carta. Pedro le envía una carta a María. Entonces tienen que usar el acusativo en uno de ellos y el complemento indirecto que es al en otro. Pedro le envía una carta a María. ¿Cómo se dice en Esperanto? Eh, Sendy. Sendy. Enviar. Sendy. Letero. Ángelo, a ver. No. Exacto, Leticia, otra vez. A María. No. Ahí está usando el acusativo en los dos casos. Y es usar un, un acusativo y un complemento indirecto. Viridiano, letero, Otra vez. Ay, María. Te falta el acusativo. ¿Es Ay, correcto? María. No. Petro Sendas, la leteron al María. Exacto. Petro Sendas, leteron. es el acusativo. ¿No? Algu alguien que está aprendiendo esperando podría preguntar al profesor: ¿Por qué lleva una N letero si letero se dice letero? ¿No? ¿Por qué lleva una N? Rodolfo, ¿cuál sería la respuesta? ¿Por qué el letero lleva una N? ¿Qué acción está recayendo sobre la, la carta? Sí, pues, la enviar. La acción es enviar, ¿no? El verbo. La acción o verbo. ¿Cuál es el verbo? Es decir, el acusativo acusa el verbo. El verbo es una acción, ¿no? Mi Pedro le envía una carta a María. Otra vez, ¿cómo se dice, Rodolfo? Pedro eh, sendas leteron al María. ¿Y por qué decimos Al María? ¿Y por qué no decimos Petro Sendas Leteron Marían? Sí, es Al María. No decimos Petro Sendas Leteron Marían, decimos Petro Sendas Leteron Al María. O sea, si pueden responder esta pregunta que estoy haciendo, es que saben la diferencia entre el acusativo y el complemento indirecto. Porque si decimos, les voy a decir por qué, porque si decimos, Petro sendas leteron Marían, significa que metemos a María en el sobre y la enviamos en la carta. Pero si le queremos enviar una carta a María sin meterla en el sobre, sino que ella la reciba, ¿verdad? Petro sendas leteron al María. Vamos a usar otro ejemplo. ¿Cómo dirían? Pedro le envía un mensaje a María. Mesayo, mensaje. Pedro le envía mensaje a María. Armando. Pedro Sendas, Mesa Petro Sendas, mensaje. Petro Sendas. a María. Otra vez. Y que se note muy bien dónde está el acusativo, la N. Pronuncia así. Petro Sendas, a María. Petro, Sendas, Mesayón... Ya estoy cantando como los de acá. Al María. Uh -huh, correcto. Eh, um, bueno, continuamos. ¿Sí se entiende? Esta es una de las partes más difícil del, difíciles del Esperanto. Sin embargo, si, si lo comprenden, se vuelve muy sencillo. ¿no? Eh, Edén... Continuamos. Sí. Um, Ancau. Ancau la luna de carras inter la árbol. Ahora eso es poético, ¿no? ¿Cuál sería la traducción? Ancau no se... Ancau significa también... También la luna nos observa entre los árboles. Exacto, ¿no? Es poético, ¿no? Porque están enamorados, ¿no? Petro y María. Ah, Continúa. La cola de Petro esta estas es y Flugas. En la hispana El corazón de Pedro está... No Es... es... Un... ¿Es un Exacto, es un pájaro Si ven, si observan el, la Bildo Se vi ricardas la Bildon Exacto Entonces, otra vez en español El corazón de Pedro es un ave que huele Exacto Exacto, ¿no? Está poético ya el texto curso, ¿no? Continuamos En español. Pedro ama, Pedro ama a María. Exacto. Ahora, solamente para reforzar la comprensión del acusativo, ¿por qué María termina en N, Edén? Porque es, el, es, el, es el, recae la acción a, a ella. Es. En ella recae la acción del, del verbo, ¿no? Sí. Del verbo amar que está realizando Pedro. Continuamos, Edén. Pedro en español Pedro la se sienta sobre la banca o van al lado de María correcto, continuamos y sí no ellos, ellos no hablan no es que estén enojados, ¿verdad? se entiende la palabra de María aunque estás estas pildo caiflugas El corazón de María también está, también es un ave que vuela, y vuela. Ajá. Continuamos. Aunque María Pedro, también María ama Pedro. Perdón, solamente para reforzar la comprensión del acusativo. Edén, ¿por qué Petro termina en N? Porque María, ama. él no que la N. ¿La N qué es? ¿Cómo se llama eso gramaticalmente? y el acusativo o complemento directo. Correcto. Continuamos. Nun petro parolas y lilias revelan frason. Frason. Frason. Uh -huh. frason, Ahora Pedro habla y le dice palabras previas que eh fraso, frase. Él dice. Palabras previas. No. No está en plural. Dice, dice una frase muy bella. muy bella, muy ¿cuál es en esperanto? Tre, ¿no? Los que hablan francés la conocen bien, ¿no? Tre bien, ¿no? li diras tre belan Continuamos Eden. te amo. Te amo. Te amo. ¿Tu be amas mí, María? ¿Me amas, María? Ahora perdón que insista Edén, pero ¿por qué? Más bien, te voy a hacer la pregunta un poco más compleja. ¿Por qué min? ¿Qué significa min? Mi es es pues yo y es la acción. Mi soy yo. Mi, yo. ¿Y la N? Exacto. Entonces, me amas, María. Uh -huh. Luego. La favorita responda. Respóndase. Yes, me amas bien. Entonces, la chica responde. Sí, te amo. Mmm, qué bueno, ¿no? Luego. ¿Y es Felicia? Yes, Felicia, ilia y, Il, ilia y, ilia y, coro, Danzas Danzas Danzas ¿Kai? En la, en la hispana? No. No. Ilia y, y, y, y, y, y, y, y, sus corazones de ellos, ¿no? O sea, sus corazones bailan. Muy bien. Luego, y danzas. De nuevo. La luna Danzas. Danzas, ¿no? Ajá, en la hispana. Eh, ahí sí, es esta está que ¿no? quiso. Quisi besar. Él ¿no? la besa y y ella lo ella y ella y ella besa. Y ella lo besa, ¿no? Lo besa, ¿no? Lo besa ¿no? Oh, sí. Este la gente. La luna y las, y las estrellas también bailan. Muy bien, muy bien. Eh, Griselda, continuamos. ¿Quién Pedro? Mariana. Ahora, ¿por qué la N, no? En Kiu, si Kiu es Kiu Porque uno está eh, preguntando Viridiana, ¿por qué? Porque no está preguntando a quién, sino a quién. A quién, exactamente. Entonces, Kiu con acusativo es a quién. A quién observa Pedro. Y la respuesta, Griselda, es. María. ¿Y por qué tiene N María? Porque ella está Dios. Está siendo observada. Exacto, porque a ella la observan. Ajá. Eh, Continuamos. ¿Quién ama a Pedro? A María. ¿A quién ama Pedro? A María. Luego. ¿Al tío? No? Sí. Ahora Ah, sí, ¿Quién María. Ah, no, ya quizás, ya, ¿no? Ya lo besó. Eh. ¿En cuál vamos? Perdón, me un María, quizás. Tre... Ajá. Correcto. en español. María? Eh, perdón. No. no, porque Kiu no lleva acusativo el acusativo está en María ¿Quién ama a María? ¿Quién ama a María exactamente? Petro Petro, Petro ajá ¿Luego? ¿Quién ama a Petro? Petro? María ¿Quién ama a Pedro? María uh -huh. Ahora si se dan cuenta en algunos hay acusativo y en otros no y dependiendo de dónde está el acusativo depende la traducción y la comprensión Griselda, continuamos. En la hispana. Acaso quizás ¿Acaso Pedro besa al gato? ¿María lo besa a él? No, te besa a ti, ¿no? ¿Acaso María te besa? ¿Acaso María te besa? ¿Quién camina con María? ¿Quién pasea? ¿Quién pasea con María? ¿Quién. ¿Quién.? ¿Dónde pasean? ¿Dónde pasean? Muy bien. TIE, TIE allí Aquí están los árboles y el banco. Es pregunta. Allí están los árboles y el banco. Correcto, muy bien. No, más bien, ¿acaso allí hay árboles y un banco? Banco de sentarse, ¿no? Banco. Banco sería el banco del dinero, ¿no? Muy bien, ahora Griselda, mi, yo pregunto, ¿Chu, Petro, Quizás, Lacaton? Sí. Petro, Quizás, María. Ah, bueno, primero usaste el complemento indirecto, pero luego corregiste, dijiste, entonces pregunto de nuevo. Eh, Griselda, ¿Chu, Petro, Quizás, Lacaton? Petro, Quizás, María, María María, ajá. ¿Tres Griselda? ¿Chu María quizás vin? Yes. Yes. No, no, no. ¿Chu María quizis al vi? No, no, no. Mi ripetas la demanda, Griselda. Griselda, ¿Chu María quizás vin? Né. No. No. Yes, María quizás Petron. Griselda, ¿quiú promenas con María? Petro, Petro promenas con María. Yes, Petro promenas con María. Griselda, ¿quié ili promenas? Y es en la Jardeno, Inter, La Grande, Malnova y Arbo, ¿sí, no? la lago, tra la lago. Eh, Griselda, ¿tú tie estas Arboi, y Caibenco? Eh Griselda, quio brilas sur la cielo. Sur la cielo brilas la luna. ¿Y es? La luna cae al cielo. Caila Stelo y Trebone, bombolo. ¡Yes! <plausos> eh, Carmen. Eh por continúa, por favor. A ver, permítame hacer una pausa porque no sé si es Trinky o Drinky. Eh, vamos a buscar beber... Ah, bueno, drinky puede ser beber agua o vino. Ahora, con drinky con influencia del inglés, no drunk drinking es beber alcohol en exceso. Drinky beber agua o vino con con t y con d de, de dado, no drinky es beber alcohol en exceso. Por ejemplo, ¿cómo se diría borracho? Drinculo, drinculo y borracha? Drinculino, drinculino. Entonces, entonces ahora sí continuamos, Carmen. Ahora la hispana. No. Yes. ¿Ha ah, bebido vino? Bebe. La señora, la, señora, la señora bebe vino. Ajá. Carmen, es solo para reforzar: ¿por qué la N al final de vino? Porque es el acusativo. Ajá. Sí, es el acusativo y. Es el que en la acción. Exactamente, exactamente. Continuamos. En la botella está vino. En la botella hay vino. Correcto. Muy bien, ahora para reforzar ¿Por qué la N está en Kío? Eh, porque es donde se, estar, cabo la, donde se reforza la acción Donde recae la acción del verbo, ¿no? Y la acción del verbo es beber Y quien realiza esa acción es la señora Entonces la traducción es que bebe la señora Ahora Carmen, continuamos hay en la botella ah, vamos a hacer una pausa ¿por qué que hay en la botella no lleva acusativo? ¿Angelo? pero hay un, verbo. ¿Estás ¿Por qué no hay un verbo hay un verbo pero no hay acusativo ¿cuál será la razón? Es pasivo, ¿no? eh, este, ¿Armando? es, es pasivo? Mm. O sea, déjeme hacer una pausa. Hay dos tipos de verbo, los que requieren acusativo y los que no. Y el verbo estar no requiere acusativo. ¿No? No requiere acusativo. Morty no requiere acusativo. Eh, hay verbos que no requieren acusativo, ¿no? Se le llama reflexivo, si mal no recuerdo. Por, y por excelencia, el verbo que no requiere acusativo es el verbo ser o estar. esti, ¿no? Si mal no recuerdo, ¿no? Si mal no recuerdo. Entonces, no lleva acusativo. Kio estás en la botelo, no lleva acusativo. ¿Verdad? No lleva acusativo porque el verbo esti es un Ah, ya, perdón. Los verbos que no llevan acusativos se llaman intransitivos. Y los verbos que sí requieren acusativos se llaman transitivos. Continuamos, Carmen. Uh -huh. eh, la señora mangas pomo. Manjas. Ma la, la señora mangas o... La señora... No. No, el señor... Come una manzana. Come una manzana. Ahora, manji es transitivo o intransitivo. Transitivo. Muy bien, ¿por qué es transitivo? Porque lleva la... ¿El, el verbo o el sustantivo ¿Quién lleva el acusativo? Acusativo Claro, ¿y cuál es el sustantivo? La persona no sé yo. Pomo. Pomo. Uh -huh. Continuamos, Carmen. Sobre la tabla estás pomo. Sobre la mesa está la manzana. Hay una manzana. Sobre la mesa hay una manzana. ¿Y por qué no lleva acusativo pomo en, en sur la tabla Porque estás pomo? Lleva el verbo Mejor, mejor llamarle intransitivo a ¿Ah? alguien no perdón a ver si ¿sí termina el, tu pregunta no no no porque ya ya la respondiste pero para que nos enteremos cuál era tu pregunta en otro verbo a ver pero dinos por favor para no quedarnos con la duda primero y que todos aprendamos Ah, claro, llevar sí es transitivo. Pero es que está, no sé por qué escuché que ya dijo llevar. No. Que de hecho que no era transitivo. Ok. Llevar eh, trans, mmm, al porti. Llevar al porti. Porti, portar, transporte, ¿no? Porti, portar. Al, porti, llevar. ¿Cómo se sabe cuando son transitivos? Muy buena. Muy buena pregunta, para eso está el diccionario. Ah, en este creo que no Con el tiempo y estudiando Esperanto eh, Hay un diccionario en, el, en internet Que se los voy a enviar por... Ah, no, en el curso de Esperanto al final hay una firma En la firma hay varios enlaces. Uno de esos enlaces es un diccionario esperanto. Esperanto, esperanto. Ahí, cuando tecleas el verbo, te dice si es nto, o sea, no transitivo, o transitivo. ¿No? Por ejemplo, esti dice nta, netransitiva. Netransitiva. ¿No? Ahora, simplemente... también podremos saber si es o no transitivo o no cuando tiene acusativo ¿no? cuando tú lees la revista de Esperanto y ves que hay un acusativo sabes que hay un verbo que es transitivo cuando no hay acusativo o es un error o es que el verbo es un verbo no transitivo ¿no? pero por ejemplo morti, que es transitivo o intransitivo Ángelo intransitivo. intransitivo ¿Por qué? Porque se agota No requiere Este a, eh, Morir No requiere eh, a, Un objeto donde recaiga su acción ¿No? Del verbo morir ¿Verdad? En cambio Asesinar sí requiere Un objeto ¿No? Murdi ¿Qué sería? Transitivo o intransitivo Transitivo porque es asesinar a algo, a alguien, ¿no? Perdón por tan, el ejemplo tan rudo, ¿no? Pero, pero te muestra la diferencia entre un verbo transitivo y otro intransitivo, ¿verdad? Ahora se los voy a adelantar, pero no lo voy a explicar todavía. Hay una manera de que los verbos no transitivos, por ejemplo, esti, se convierta en un verbo transitivo. La manera en que un verbo transitivo se convierta en un verbo, perdón, la manera en que un verbo no transitivo se convierte en un verbo transitivo es agregando una partícula que se llama igo, ig. por ejemplo, morti es morir. Si se te olvidó por algún motivo la palabra asesinar, puedes convertir la palabra, el verbo morir en asesinar. Mortigi es asesinar. porque agregaste la partícula IG mortigi- y on, matar algo ahora, también hay manera de que un verbo transitivo se convierta en un verbo intransitivo no transitivo y la manera es agregarle la partícula IG por ejemplo morirse *mortigi*. *Mortigi* es morirse ¿No? Eh, lavar la lavi la tablón puede ser lavar la mesa ¿no? lavi la tablón, bueno, lavar a lo mejor a la mesa no la aplica, pero lavi veston un vestido, lavi veston, ejemplo la chemizo, puedes lavi la chemison en la machine, puedes lavar la camisa en una lavadora, ¿no? ahora lavarte tú. o sea, ir a entrar al baño y lavarte, ¿no? Enjabonarte, etcétera laviyi, lavarse mi lavillas yo me lavo, ¿no? mi lavillas eh, ¿me expliqué? ¿No? entonces esas son las genialidades que tiene el esperanto y las grandes posibilidades de expresión por eso también se dice en la, el, que el esperanto es una herramienta para expresar prácticamente todas las manifestaciones del pensamiento desde las matemáticas hasta la poesía ¿no? la poesía en esperanto tiene muchas muchas muchas posibilidades muchas variantes dentro del esperanto ¿no? bueno continuamos um, carmen Y solamente para reforzar, ¿por qué la N en Kio? Porque es el acusativo para la acción de la persona. ¿Y la acción es? Eh, comer. Ajá. ¿Manji es transitivo o intransitivo? Verbo transitivo o intransitivo. Manji es un verbo intransitivo, por eso. ¿Manji es intransitivo? Es un verbo transitivo, ¿por qué? Exactamente, porque como dice Kion, es un verbo transitivo. Porque manji requiere un acusativo. Para que el verbo se agote en un objeto, requiere un acusativo. Um, ¿Qué estás sobre la tabla? ¿Qué hay sobre la mesa? ¿Correcto? ¿Y por qué no lleva acusativo kio? Por el verbo estar, que es un verbo intransitivo. Exactamente. No Exactamente. Exactamente. Mm. Eder, continuamos. La patrina ordonas, manju la supone. La hispana. La mamá ordena come la sopa. Exacto. ¿Cómo sabes? Bueno, manju. ¿Cómo como Explícame la, el verbo manju. Es imperativo. ¿no? Exacto. ¿Cómo sabes que es imperativo? La terminación qué? U. U exacto. Eh, Continuamos. Taifano ne shatas la supon. Al niño no le gusta. Al niño no le gusta la sopa. papá. Uh Q ordonas. Chubishata supon. Chubishatas. La Ahora, e Eder, yo pregunto, Eder, ¿quién Ordonas? La patrino. Y es la patrino, Ordonas, Manjula supon. E Eder, ¿quién she Ordonas? Le ordena al niño, tómate la sopa. A ver, dilo en Esperanto. La señora le ordena al niño, tómate la sopa. Cómete la sopa. La patrino o donas infano. Mm. Tienes que distinguir entre el complemento indirecto y el complemento directo. Entre cuándo usar al y cuándo usar la n. La patrino o donas al infano, Trebone, mm, Eder Chuví shatas Supon Shati es valorar eh, gustar Vi Supon ejemplo la supo eh, ¿Cómo se llama este que lleva chipotle? Mm, ahí en Aquí está al ladito, ¿no? Cruzando la calle. Lleva chipotle, lleva pollo, um, arroz. Se me olvidó el nombre de la sopa esa. Tlalpeño. chubichatas la supon tlalpeño? ¿Yes, Aune? ¿Yes? que le ponen? Anca o michatas la supon tlalpeño. ¿Qué se llama? Ah, bueno, nomi, nomo, nombre, ¿no? llamarse Nomiji quiunomillas tlalpeño ¿Sí ¿si me expliqué? Eh, ¿cómo dirían? El caldo tlalpeño se llama el caldo tlalpeño se llama tlalpeño. Supo caldo. El caldo tlalpeño se llama tlalpeño. Veridiana. La calpeño nomillas. ¿No y Yes, bueno, aplaudo, bombolo. Entonces continuamos con Eder. Eder. Chuvi chatas la malvarman cafon. Ahora di, no, a mí no me gusta el café frío. mi. Ne. Ne, coma. Mi ne chatas el café frío. la malvarma. ¿Qué? La ¿Qué? Trebone, trebone. Este, ¿podrías enfatizar el acusativo en la respuesta? Voy a preguntar de nuevo, ¿no? Así como nuestra amiga acá de lado que no para, ¿no? Y, ¿no? ¿No? Entonces, eh, Eder, ¿Chuvischatas la malbarman cafon? ¿Chuvischatas la malbarman cafon? Treboni, eh, Leticia, continuamos. Legu Legu la lección en, es, ¿En la hispana? La El maestro Llega uh -huh. la, la lección Trebone Ahora ¿Es Legui qué es? Legu Legu en, el imperativo. Es imperativo de leer la, la, la ¿Qué significa? La La. la Ajá. ¿Y lección cómo se dice? Lección. Lección. o no. Y el acusativo, ¿por qué? Perdón, hice mala pregunta. ¿Y por qué lección o no lleva N? Pues, en, en, está la acción la Exacto. ¿Qué acción? ¿Cuál, ¿Cuál es la acción? ¿Eh? No, la acción, ¿cuál es? La acción, ¿sí? Leer. La instruisto ortonas legula lepsi onon. Vamos a ver cuántas reglas gramaticales hay aquí en esta frase, Leticia. ¿Cuántas observas tú? Por ejemplo, te voy a ayudar con la primera. La primera es el, el artículo determinado, la. Esa es la primera regla gramatical. Luego. Es unas dos reglas gramaticales tenemos tres reglas gramaticales yo observo por lo menos otras dos más la de que es presente. presente, correcto cuatro reglas gramaticales la de isto, que es de ah bueno, esa no la había observado hay una quinta regla gramatical que es la partícula ist y observo yo otra todavía Ah, bueno, esa es regla gramatical. Si ¿Sí es regla gramatical, sí, ¿no? Pero no me acuerdo que sea regla gramatical. O sea, esto de que no existe signos para abrir, sino solo para cerrar. Ah, bueno, exactamente. No es, solamente los signos cierran, pero no comienzan. Seis. Y yo observo todavía otra. ¿Cuál? O La O de sustantivo. Entonces, en esa simple frase tenemos siete reglas gramaticales. Siete reglas gramaticales, ¿no? Y son 16, ¿verdad? Por eso el esperanto es fácil de aprender. Por supuesto, si lo estudian, ¿no? Si hacen lo que el, el profesor ordena, que es leer la lección. ¿Verdad? Por cierto, ya todos presentaron los ejercicios, ¿verdad? ¿Alguien no ha presentado los ejercicios? ¿Hay algún motivo? No hay motivo. Olvido. Alexis. faltan los dos bueno tienes hasta el día de hoy a medianoche eh, a medianoche cierra entonces tendrías que entrar a las antes de medianoche por supuesto eh, continuamos Leticia en el español Correcto. Ahora tendrías que explicarme gramaticalmente la frase y des, eh, bueno, sí, explicarme la gramaticalmente. O sea, la es el artículo determinado. Patrino de Ahora, Patrino cómo está compuesta, perdón que te interrumpa. femenino, femenino. Uh -huh. y dona termina en A porque es presente correcto Subo desde la sopa al y pan al ah claro pero <risa> <risa> que Alexis te ayude entonces en patrino también falta decir que la raíz es patr no Esa es la raíz, la IN la dijiste muy bien, que es el afijo que le da su significado a la raíz, en este caso es afijo que le da al femenino a la raíz. La O es sustantivo, don es la raíz de dar, doni, dar, donas, dar en presente, supon es sustantivo, pero tiene acusativo que sobre. La sopa recae la acción de la madre, que es dar, ¿no? Al, ¿qué es complemento directo o indirecto? Directo. Es el complemento indirecto, infano. Niño. Niño, que es sustantivo. ¿no? Entonces tenemos la, una regla gramatical, artículo determinado, patr, la raíz, in- el afijo que significa femenino dos, raíces, perdón, dos reglas gramaticales o sustantivo tres reglas gramaticales el verbo presente cuatro reglas gramaticales supo sustantivo la n es el acusativo cinco reglas gramaticales el complemento indirecto seis reglas gramaticales seis reglas gramaticales tenemos en esa frase no, no sé si, alguien, si se me fue alguna creo que no Eh, Alexis, continuamos. ¿Quién dona su pon? ¿Quién dona la patrina? ¿Quién dona su sopa? Supon, ajá, en español. ¿Quién le da la sopa? Exacto, ¿quién le da. ¿Quién da sopa? ¿Quién le da sopa? No, ¿quién da sopa? ¿Quién da sopa? ¿A quién le dan? No. ¿Qué es lo que le da la madre? Exacto, exacto. Eh, al, ¿A quién? ¿A quién ella? ¿A quién ella le da su sopa? Correcto, ahora. Quién? Eh, Alexis, ¿quién? Donas, supon. La patrino, donas, supon, a infano. Trebone. Alexis, Kion donas la patrino? La infano. Ne. No. Armando. Supon. Supon. ¿Quién donas la patrino, Alexis? Eh, ¿No te escuché bien? Supon Supon Alberto, querías comentar algo? Kion Donas La Patrino Ahora Alexis, para que sepas por qué Supo lleva N Tendrías que explicarme por qué Kio lleva N La N es el acusativo ¿Pero por qué el acusativo está recayendo sobre Kio? O sea, qué cosa, ¿no? Qué cosa es lo que da la madre. Y cuando respondes la cosa que da la madre, la cosa que da la madre debe llevar acusativo. Entonces, pregunto de nuevo, Alexis. Alexis, ¿quién donas la patrino? ¿Supon? Exacto. Supon. Alexis, al kiu, si donas, supon Al infano. Al infano. Y como ustedes pueden observar, al es el complemento ¿Cuál? Indirecto. Indirecto. Eh, Arturo, continuamos. La malduna, señor, ambas la Londra faulino. Fraulino. Fraulino. No. La blonda, fraulino, amas la malduna, señora. La hispana. Este, el viejo señor ama a la muchachita rubia Ajá. Uh -huh. Bueno, muchachita, sería... Bueno, ok, ajá. pero la no ama a la Correcto. Ahora, esta ya es un poco más extensa. Vamos explicando gramaticalmente la frase, ¿no? ¿Arturo? ¿Artículo ¿Artículo qué? Y es determinado o indeterminado? Determinado. Luego este mal que, que sirve para indicar lo contrario. Exacto. Luego eh, señaló llevar la hora final. Ajá. amas en el presente. Perdón, te brincaste el adjetivo, ¿no? ¿Cuál es el adjetivo? Mal Yuna. Mal -yuna. ¿Y cómo sabemos que estamos frente a un adjetivo? Terminación A, entonces llevamos 4 Después de Signoro 5 Tiene, ¿tiene que, perdón, un poquito más fuerte si, si eres tan amable Acusativo, 6 reglas Ahora, ¿por qué el, uh, Arturo? ¿Por qué el acusativo está tanto en el adjetivo como en el sustantivo? ¿Por qué no solamente lo pusieron en fraulino? Está en blondan fraulino. Pues porque sí, profe. ¿No? Porque sí, así es el esperanto. Bueno, continuamos. siete reglas gramaticales set set qué es pero pero pero qué es es gramaticalmente es qué Laticia qué dijiste que es pero exactamente pero pero qué es pero es una preposición ocho reglas gramaticales todavía bueno, blonda que es sustantivo, verbo adjetivo, adverbio ¿eh? adjetivo fraulino, sustantivo que es sustantivo y lo, yo veo otra todavía que es la negación ¿no? ¿cuántas veces se niega en Esperanto? una uh -huh. no es como en español que negamos dos veces y no importa y no pasa nada ¿no? Y, y así hablamos Por lo menos tenemos ahí nueve reglas gramaticales, o sea, casi todas las reglas gramaticales estarían en la frase, ¿no? Nos faltarían siete reglas gramaticales. Eh, continuamos, Arturo. li amas? ¿Quién le amas? Español. ¿A quién le amas? Entonces, Arturo, ¿quién le amas? Ah, yes, mi pripensis primaria, cay Petro, yes. ¿Quién le amas? ¿Le amas la. Eh, ¿Quién? ¿De nove? Blonda, yes, blondan fraulinon. Arturo, ¿quién sí ne amas? La malyunan señor. La maldunan, signoron. Tres bon aplaudo, bonvolum. <plausos> Armando, continuamos. Eh, hispana. El gato y el perro son ah, los gatos y los perros son buenos amigos. ¿Es pregunta o afirmación? Uh -huh. ¿Acaso los gatos y perros son buenos amigos? Entonces yo pregunto Armando, Chuca, y yes. Hundo y estas Bona y Amico. Malbona y Amico. Estas Malbona y y la o Armando se China al mí me parece que Viridiana Javas Alían opinión Au malsimilan ¿Qué o opinión ¿Qué estas vía opinión? dices? Yo pienso, yo... Mi opinión es... Mi opinión es que Que Y Katoi Jundoi Estas Buenas amigas ¿Tú y Katoi? ¿Cay Illine Batas? ¿Uno la lian? ¿Illine Batalas? ¿Ne? Ah, trae interés, trae interés. ¿Cay? ¿Cay? ¿Cay? Mis amigos... ¿Cay? ¿Cay? ¿Cay? ¿Cay? ¿Cay? ¿Cay? ...habas... ...y... ...y Batas uno la lian. Ne batalas uno la lian. Quisiste decir que también tienes amigos que también tienen. Ajá, y que no. sí. Tres Vi, ya no estás parolante en Esperanto. Tres bonos. Sí. Eh, Armando, continúa, por favor. Sin vi estas Esperantisto. Ni estas y Mico. Pero. Pero... Yo y, y, y tú, ¿o Pero yo y tú somos esperantistas. Uh -huh. esperanto parlantes. O esperanto parlantes, muy bien. Nosotros somos buenos amigos. Tre boni. Donu al mi via manon. Donu al mi via manon kai saludo. Yes. Eh. Eh, kiu ni lernis en Citius. Leti ono, mi lernis en la gvina Leti ono que Petro amas Marían, que María Anca o amas Marían, no, María amas Petron, que Ili promenas en la jardeno en la bela jardeno inter la granda y malnovas árboles. Un nue primero un nue María Sidas Surbenco, Kai Petro Staras, Kai Rigardas Marian, Petro Rigardas Marían, Ancaola la luno poesía, poéticamente Anka la luno poesía, Rigardas Interla La coro de Petro, flugas. La coro de Petro, flugas. ¿Yo no? Flugas. Quielbirdo, como un pájaro. Flugas, quielbirdo. Se ni vidas la bildon, en la texto curso. Ni lernis que Petro sidis poste. Después poste Petro sidis aput María. Al lado de María, aput María. ¿Qué es la coro de María? ¿Flugas que el virdo? ¿Qué Petro parolis habló. petro parolis ¿Qué diris tres velan de es la frazo que María? diris Petro. Carmen? Mi amas vin diris Petro al María. Cay eh, Petro demandis al María. Chubi amas min María. Cay quien respondis María. Yes, mi amas vin respondis María al Petro. Acá la texto curso, la verquisto de la texto curso, Jorge Ges. <coughs> perdono. Diris que Petro cae María, estas felichay. Set nenur felichay. Tre felichay. Ilia y coro y danzas. Eh, Ca cantas. Ilia y coro y danzas. Ca cantas. Nun ahora. Kai María Quisis Petron Kai Petro Quisis Marian. Kaila Stelo y Kaila Luno Ankau Dancis. Kiel la coroi de Petro Kai María, como Kiel el corazón de Pedro y María. Kiel la coroi de Petro Kai María. Cái poste ni lernis la acusativon. Acusativon. Eh, la acusativo en esperanto estas la no. La final no. La final la terminación N. La finajo, no. Ni ancau, eh, bueno ni, ni ancau lernis la diferenzo inter la. Transitiva y verbo y la ne transitivai y verbo la transitiva y verbo necesitan requieren la transitiva y verbo besonas la verboi ne transitivai y verbo ne besonas agusativon. ni anca lernis que Benco, Bottello, Ami, danzi, Frazzo, Lago, Diri, Doni, Letti, Ono, Fari, Luno, chisi, Patro, Leghi, Stelo, Ordoni, Supo, Promeni, Vino, Respondi, Rigardi, Sciati, Trinchi, Nun, Tre. tiu i vortoin ni legis ni lernis pardono tiu in vortoin ni lernis kai en la esprimo de la acusativo vi povas ankaŭ legi heintaske komo tarea heintaske au tasko tarea tasko por la heimo heintasko povas legi la esprimon de la texto curso de Esperanto pri acusativo kiun eh, kion ni ankaŭ lernis la malsimilon, la diferen inter kio kaj kion inter kiu kaj kiun. Ni lernis la verbon shati kaj la eh prepozicion al la prepozicion al Mm kainian ka lernis la imperativo chune que u estas finajo u finajo u ni restas ancora ukelka en minutoin eh m demandi chu jam chiwi respondis la exertson En la virtual curso de Esperanto, Chu Yam Chiwi respondis la exerzoin. Aún eh. Viridiana Chuvi respondis la exerzoin. Yes. Chiwi exerzoin. Mancas al vi iwi exerzoin. Responde. Tui kiwi estas eh, malfermita y aquellos que están abiertos tui kiwi estas malfermita y Chubillam respondis. Yes, tre bonai. Kai mi vidas que la resultoi kiwi estas via, via resulto? ¿Cuáles fueron tus resultados? Bonai o mal bonai. Bonai. Sufiche y Caim chuvi learnis, ion ion alían aprendiste algo este ¿Cómo se dice en español? Alía ¿Alguna otra cosa aprendiste haciendo los ejercicios? Chuvi lernis ion alían respondante la exertion. No, bueno, y es vi. eh fortigis fortaliste ebli ebli fortigis la lernadon de la leciono en chunen Lerni lernis Bianca, ¿lernis Nova Vorto en exemple, por ejemplo? No, una lista, pero estoy estudiando. Las... Ah, bueno, ¿chuvis lernis Gina o ne? lernis yina o ne? <risa> bueno, vi Trovis, encontraste <risa> nuevas palabras. <risa> y vi eh, escribis Illin? Se buscas su la signifon en la <risa> yes. Kai Trovis ilin en la portaron. Esta sufiche bona la portaron, ¿sí? Sufiche bona. Se mancas al vi al liji al curso de esperanto unam cae al mexika i esperantisto i estas diciendo listo de esperanto, ¿sí? Kiu estas diciendo i listo i de esperanto. Se vi permesas al mi mi bolas preni kelkain for foton mi Eh, mi mi mi que el que ke importa se ve chumi papa es que el que importa ves más belico y bienven este se ve ustedes mismos <laughs> no cai <laughs> mi hijas uno dos tres corandai con miánca o golas Eh, aperi en la foto Do Mi frenos citir la Eble de, de ti <risa> Mi volas anche aperi En la foto Cai okay. Estación complica la Pero No mm. mi mi la pero porque mi pero anda en la la foto mi jabras dex segundo y dex segundo y caí mi anda polas a peri en la vamos salud salutu, salud tú vamos salud tú salud mi gracias mi turpis mi anudación mi dedos Atendió bombo, lo diríis. Míne vidas la Cameron, míne vidas la Elon. Do mi debas prender alian foto. Nijasas ahora 10 minutos hoy. 10 minutos hoy. Nijasas 10 segundos hoy. Bombo, saluto, saluto, saluto saluto Salud, no hay banco. Pone el primal primero. Dos mi frenos salían, salían, Se. Mi, mi instrucción, que hay, vido que el semi es tu de Esperanto, do mi con eh, Diego, estas la nagua de Martos, do tri, que hay, mi estas al mi, petis, vidi, alim, porque, A Perú la instruisto instruantes. Esperanto, Chonel. La instruisto instruantes. Esperanto en Trebona, en Trebona, Foto, Ni, premis. Tiene alguna pregunta? ¿Comentario? No. Bueno, entonces, si están de acuerdo, lo vamos a dejar aquí. Eh, nos quedan dos sábados. Eso significa que nos quedan seis horas, eh, espero que lo podamos aprovechar muy bien las horas que nos quedan y la manera de aprovechar las seis horas que nos restan del curso de Esperanto es que respondan los ejercicios. ¿no? Los que no han respondido los ejercicios les ruego que los respondan el día de hoy y estén atentos porque les voy a hacer llegar... La notificación cuando ya estén listos los próximos ejercicios. Entonces, ¡Gis revido! ¡Gis la venonta! ¡Sabato!